10 de la mañana, a 8 minutos, abrimos otro capítulo ahora eh, mirando hacia la Universidad de la República. El sábado de alguna manera hacíamos una previa de este tema que tiene que ver con la polémica generada por la suspensión de un curso en la Facultad de Humanidades que iba a dar un docente que se ha reconocido como sionista en medio de lo que está pasando a partir de la reacción pública de una agrupación estudiantil, pero también cosas que han tenido menos difusión, docentes que reaccionaron y le transmitieron a los docentes a cargo del curso, eh, su oposición a, a que se, se diera esto, eh, y esto generó bueno reacciones políticas, llamadas a las autoridades de la universidad, al parlamento, el rector saliendo después de esa reunión en el parlamento diciendo que el curso se iba a hacer y este profesor Spectorowski iba a estar, el tema de la laicidad, en fin. Por eso apelamos, y vaya si el tema nos nos lleva a, a querer conocer su opinión, al profesor Alcion Cheroni, epistemólogo, con el que reflexionamos prácticamente cada mes eh, de distintos temas, y este vaya si si lo lleva a su camino como docente, como investigador, como hombre de nuestra Universidad de la República. Alción, ¿qué, qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, es que estamos este, este día recibiendo esta... para hablar sobre este tema, ¿no? Sí, que siempre es un desafío en temas tan profundos, tan sí, amplios, Alción, sí, sí, sí. como como ordenarnos, ¿verdad? como sí. desarrollar el pensamiento ante la gente también, porque esto ocurre además, bueno, en medio de, de, del, del ataque que Israel, de, de, de lo que está haciendo, de la masacre que está haciendo en la franja de Gaza, acá en un año electoral además, de todo el accionar mediático, de las redes que, que atraviesan todos los debates, ¿verdad? Eh, y, y apuntando a, eh, de repente, un punto de partida que se hablaba Eh, que, que el rector hablaba también, ¿no? que se intentaba abordar desde ese ángulo, es de decir, bueno, qué cosas se deben hacer en la Universidad de la República, en una universidad, cómo se construye el conocimiento, la, el pensamiento crítico que se supone que las universidades y más una del Estado deben estimular, es decir, hay que escuchar todas las ideas, hay que aceptar que pasen por la universidad los más variados eh, pensamientos eh, eh, y bueno y váyase si un epistemólogo también no no es alguien autorizado para profundizar en esto no bueno este, yo creo que tú has planteado sintéticamente pero orgánicamente la problemática es decir es de difícil abordaje en esta situación mm -hmm. en este problema no no es difícil digamos situarlo claro. evidentemente las agresiones continuas contra la universidad están presentes a lo largo de la vida de la universidad. Mm. Y más aún a partir de, de 58, cuando la universidad logra, los universitarios logran eh, que se vote la ley orgánica de 58, a la cual ya hemos hecho alguna referencia anterior, ¿no? Sí. Donde establece principios muy claros sobre lo que la universidad entiende ...por libertad de cátedra y por laicismo... Sí. ...que son los dos elementos que parece que están jugando acá... ...que Exacto. parece que están jugando, digo, porque después veremos... ...si juegan o no, no o, que, o que de qué manera juegan... Eh, ...y además, como tú, tú señalabas, no dentro de un clima muy peculiar... ...fundamentalmente porque estas elecciones... Eh, ...que se vienen en octubre y en noviembre, están, digamos situadas dentro de un contexto distinto a otras, que es este, la defensa de la seguridad social, sí. ¿no? que es el previsito. Exacto. Entonces allí la cosa exalta, excita, sí. irrita a las clases dominantes. Sí. Y ese es el gran problema. Es decir, atacar a, atacar a la universidad por un hecho circunstancial que no tiene la magnitud que se le quiere dar es también aprovechar para generar, un, digamos, un, en, en ese contexto, generar un clima también de, de ataque a quienes defendemos el plebiscito, etcétera ¿no? Es decir, esa es, una, es, una, es un elemento de cuestión. Pero yo, si me permite, si me voy a permitir, sí claro. que siempre, digamos, altero un poco lo el, el tratamiento del uh -huh. tema, pero hoy es un día muy peculiar también. Oye, este 27 de mayo evoca otro 27 de mayo, al cual del cual alguna vez hemos hablado. Uh -huh. El 27 de mayo de 1871 se producía otro genocidio, en la caída de la comuna de París. Uh -huh. Sí. Sure. después de un mes y 2 meses y algo, el primer gobierno obrero es aplastado a través de un tremendo genocidio. También hay que evocarlo porque tiene refiere a, a estas situaciones. Uh -huh. Y luego haré alguna, otra apreciación sobre otros genocidios. Pero volviendo un poco a lo que tú planteabas, yo creo que el sábado escuchamos a, a Sanguiñedo, sí. un militante universitario de primera, con el cual alguna vez con, con, muchas veces hemos compartido digamos la actividad en el el seno en la universidad como estudiantes y luego como docentes defendiendo además los principios de la universidad sí. yo creo que la exposición de Sanguiñedo digamos que comparto eh, fue tremendamente importante es una exposición donde se señala puntualmente y se derrumba cualquier crítica que se ha hecho sobre esta situación sí. analizó a Sanguiñedo hechos elementos y fundamentalmente hechos y elementos dados dentro de un contexto peculiar señalando el anteriormente cuál era sus esos contextos y que tenían una similitud con estos y que eran precisamente referidos a estos ¿eh? en el acto en el acto al contexto y lo que podemos extraer además esa muy inteligente, concreta y para mí contundente exposición de Sanguiñedo... ...es el punto esencial de todo esto... ...no solo que se entiende o que se deja de entender por laicidad... ...no sólo lo que se entiende y se deja de entender por libertad... ...sino cuán, cómo se expresa eso... Mm. ...un grupo de estudiantes con total derecho... ...porque ese derecho se lo da a la ley orgánica... Eh, ...frente a un contrato de un docente... ...establecen... ...un criterio determinado... ...una opinión de, determinada... ...y fundada... ...sobre por qué no hay que contratar... ...un determinado docente... ...eso se ha dado decenas de veces... ...yo diría centenas de veces en la universidad... ...y acá por supuesto... ...aparece dentro de un contexto... ...y un clima muy peculiar... ...que tiene que ver... ...con el problema este palestino... ...el problema palestino es... ...la agresión del Estado de Israel a los palestinos y ese proceso de destrucción de palestina una destrucción que abarca no solo la destrucción material de, de digamos de, de, de, de una población la destrucción de sus casas de sus de, de todos los elementos materiales que existen en las ciudades sino la, el, la destrucción humana sí. y frente a eso hay que tomar hay que tomar posición simplemente eso se toma posición Y se toma posición dentro de los ámbitos de los cuales la gente actúa en un sindicato en una universidad políticamente mm. etcétera no y ahí se toma una posición un grupo de estudiantes representativos además sangguiño señalado un elemento interesante eh, eso ese grupo estudiantil tiene se denomina con una fecha memorable no mm es la fecha de la reforma universitaria cordobesa que es además forma parte de nuestra tradición de la tradición de rebeldía del movimiento estudiantil frente a la opresión una opresión no sólo eh, con eh, sólo política social etcétera es decir estos estudiantes digamos hicieron uso de su deber de su derecho y de su deber que está establecido en la ley orgánica yo diría que las autoridades universitarias lo que tienen lo único que deben hacer por emitir sus opiniones como corresponde dentro de los contextos institucionales que existen con respecto a este y otros temas como debe hacerse o como si tiene interés hacerlo pero lo que lo que deben hacer es defender es defender la libertad de los estudiantes para expresarse y para además digamos Este, señalar si están o no de acuerdo con la designación de un docente podría haber sido una locura yo no estoy de acuerdo por la cara del docente o por la mm. por la, es decir por elementos totalmente sustantivos o fuera de lugar acá mm. se, se estableció un punto esencial no estamos de acuerdo queremos que no se le contrate por tal cosa sin hacer más otra cosa que esa porque es lo único que han hecho señalar determinadas cosas que se traslada, por supuesto, al consejo y luego se discutirá o se dejará de discutir, etcétera Es decir, esto está dentro de las normas que siempre han actuado dentro de la universidad. Hemos peleado tanto a favor de, de, de docentes, en contra de docentes, situaciones pers personales, situaciones colectivas, etcétera que esto no debió, digamos, trasladarse más allá de un problema interno. Mm. Un problema interno que se soluciona también por la propia... Por la propia ley orgánica Porque la ley orgánica no solo dice La libertad de cátedra Es decir, eh, eh, todas las, toda la expresión de todas las ideas Sino de que dice algunas otras cosas Es decir, dice que la universidad también debe defender principio de justicia Dice que la universidad debe también defender valores morales Acá también hay, digamos, elementos que juegan Para que uno interprete si es justo o no Que una persona diga que está de acuerdo con un genocidio como ese parece como sí. es este caso entonces, es decir yo desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de justicia entiendo que no pero eso es una opinión eso es una certidumbre para mí y es una certidumbre para otros sí. hay otros que entienden, eso es el juego porque además el problema está que acá no se ataca por eso toda la es decir, de, de, de lo que estoy viendo no de lo que he sentido, de lo que he escuchado acá no se está atacando esto se está utilizando esta situación para atacar algo que desde siempre está atrás de todo esto que es el cogo gobiernono uh -huh. que la función de los órdenes dentro del gobierno universitario que es el digamos que es el proceso dentro de la estructura universitaria el proceso más democrático de desarrollo institucional y de gobierno entonces esto es lo que se está tratando Y dentro de él, por supuesto, el co-bobio no son los estudiantes. El problema son los estudiantes. Desde que se fundaron la universidad en la época medieval, la cuestión son los estudiantes. Porque es claro, porque los estudiantes tienen una dinámica distinta. Tienen unas pro problemáticas distintas. A pesar que la universidad es, un, es una estructura universitaria, y eso quiere decir de un colectivo socialmente complejo, entonces los jóvenes, los jóvenes, señalan otras perspectivas, tienen otras cuestiones, se las ha querido desvalorizar, desvaluar, etcétera y esta es una forma de valorizar y desvaluar es decir, lo que se trata de decir este es un grupo de radicales no sé como los términos que se emplean ahora sí. eh, digamos eh, que son términos que pretenden ser de, desvalorativos sí, desvalorativos peyorativos. Mm. No, no no lo son no lo son, en el sentido que se emplean, no lo son. Pero dejemos eso, ¿no? Es decir, se emplea esto para simplemente atacar, atacar. Es decir, golpear en el corazón de lo que es el espíritu universitario, que es el gobierno mm. Y lo que es el corazón del co-gobierno es la laicidad. La laicidad en el sentido que real que se debe tomar. Porque creo que, no sé, el sentido por ahí que se hizo una reunión, donde se donde se propuso más y si da más libertad que quieren máscide y libertad que tiene la universidad sí. no fuera de la universidad hay muy pocos muy pocos muy pocos estructuras institucionales que tengan la libertad y la, y la capacidad de, de desarrollo de las ideas abiertamente con la universidad de la república dentro de los contextos que se mueve también las limitaciones que tiene y de las complejidades en las cuales se mueven es decir vamos dónde vamos a trasladar esto a una discusión decir si, decir si, decir de si un cuestionamiento de este tipo lo es por la calidad intelectual o de conocimiento que tenga un docente. Claro. lo estableció muy bien, digamos. Yo me amparo en lo que dijo, ¿no? Estableció muy bien. Acá no se trata de eso. Acá mm. se trata de definir si la universidad puede ser un lugar donde una persona que defiende un genocidio o que está y que también a su vez No, no es no, no lo podemos aislar de sus ocupaciones de carácter político dentro del estado de israel etcétera y de este gobierno puede tener un espacio en la universidad nada más que es eso eso es lo que se debe discutirse sí. entonces debe discutirse en función de esto debe discutirse en función de esto lo que hay lo que eh, lo que debió ser a mi modo de ver yo no conozco, no, digamos no no no no escuché al rector pero por lo menos alguna de las cosas que digo que debería de ser el rector de las estructuraes universitarias es defender precisamente los principios de libertad y de laicidad es decir decir nosotros pues los estudiantes lo hicieron esto y volver los órdenes actuarán y actuaremos simplemente eso nada de hacer ningún tipo de especulación en contra de, de un digamos de una de un desarrollo de opinión de opinión en contra no al contrario vamos a analizar si hay razón o no es eso Entonces, estoy colocando en un nivel, no en el nivel que podría colocarlo de punto si estuviera dentro de la universidad, estoy colocando en el nivel de un ciudadano que entiende que la universidad de la república se rige por una ley orgánica y esa ley orgánica no permite permite establece como derecho y error de que todos los que estén allí tengan opiniones y que tengan opiniones incluso como dice contrarias a los pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias. Es decir, llega a ese, a ese límite. Sí. Es decir, si las, las autoridades universitarias opinan, los universitarios dentro de la universidad, tenemos derecho, derecho, a combatir esos esos, esos y a pensarnos sobre eso. Sí. Ese es un derecho, es un derecho que nos da, que nos da la ley orgánica hay los universitarios, ¿no? yo ya estoy fuera de ello, ¿no? Yo o sea, soy un jubilado, no, es que estoy jubilado, fui alejado de la universidad, ¿no? No atuo dentro de ella, entonces por lo tanto, estoy hablando ahora, estoy hablando totalmente como un ex universitario mm -hmm. en el sentido orgánico y simplemente como un ciudadano que atiende a lo que dice una ley, ¿no? Es decir, estamos luchando por cuestiones que entendemos que son de justicia, entonces tenemos derecho a expresar seguimos conversando con el profesor Alción Cheroni eh, le decimos que llamó Julio de Malvin para preguntarle a Cheroni por qué los funcionarios de la universidad no integran el cogobierno es lo que preguntaba él Bueno digamos eso es un problema que ahora digamos nos gustaría tratarlo, ¿no? Es decir eh, Pero está esto, bien que se lo pregunte, podemos decirle. Está bien preguntarlo, está bien sí. preguntar y está bien pensarlo, respectivamente este Yo personalmente en el momento de todo no me puedo responder rápidamente No, claro, claro eh, Además sería bueno poder seguir con el hilo de lo que estamos conversando, ¿no? Eh, sí, una bien, cosa a tener en cuenta en todo esto que estás analizando, eh, Cheroni Es que uno siempre tiene que tener en cuenta que la universidad tiene que tener un liderazgo En lo que es precisamente el desarrollo de las ideas y el planteamiento eh, muy firme en la sociedad y por lo tanto uno se siente como desprotegido si la universidad, en algunos casos no se puede ni decir que titubea asume un campo, el campo contrario al que uno espera, ¿no? Sí, verdaderamente, es así entonces ahí entra otro problema, ¿no? es la propia situación del, del gobierno universitario y de las de cómo está funcionando y de las, las digamos, las tendencias actuales Eh, para eso yo digo es decir yo no sé si usted percibe mi, mi dubitación en algunos casos no uh -huh. yo soy una persona que está hablando desde afuera este, y por supuesto lo hago con conciencia y sé lo que tengo que lo que lo que lo, no solo lo que tengo que decir sino mis convencimientos y, y digamos mi, mi particular posición respecto a esto ¿no? pero no estoy actuando dentro de la universidad. Yo veo una complejidad muy grande dentro de la universidad que precisamente hay casos en que la universidad debió pronunciar si no lo ha hecho. Y entre paréntesis uno ve que los órdenes a veces eh, no están activados en de estas es decir, siempre se ha reprochado de la universidad desde las esferas que la combate de tener, digamos, opiniones políticas contra el gobierno, etcétera La universidad ha tenido opiniones, ¿sí?, ...de carácter político frente problemas internacionales... ...y nacionales y regionales correspondientes. Ha apoyado lo que ha entendido que era necesario apoyar... ...y ha defendido lo que ha entendido sus órdenes... lo que es necesario defender. Eh, en este caso, si era, es decir hay una, una especie de, de silencio... Sí. ...un silencio que estalla en determinado momento... ...en este caso estalla por esta situación. Que no es que no es una situación que quiebre nada que es una situación normal yo, yo insisto en ello no es una situación normal hay principios universitarios que acá están defendidos por, por este grupo de estudiantes por este sector de estudiantes que tienen que ver que cuáles son las cualidades que debe tener un docente en el sentido de, de su postura sobre un tema muy tan tan grave como el que es el, el de, el de la, la destrucción del pueblo palestino frente a esto, entonces se entiende que ahí no no es cuestión de laicidad, no es cuestión de libertad de nada, es cuestión simplemente, simplemente, al contrario, es defensa de de la laicidad, de la libertad de enseñanza, de que alguien que tiene una posición radicalmente favorable a un genocidio no sea profesor de la universidad, que la universidad no le dé, digamos, no le esté dando un espacio. Claro. Para, para que atue. No, no, no es que actúe como profesor de matemáticas, eso eso está al margen. Así diera sobre lo, la función matemáticas más abstractas del mundo, está eh, su personalidad es esa. No puede no puede eludir, uno no se puede desprender de eso. Ha pasado uh -huh. con otros, ha pasado con otros, ha pasado en contra de otros es eh, si decir, no, este yo que sé este, alguien que defienda la pedofilia que claro, defienda el nazismo no, no, pero yo lo único que le digo a quienes defiendan defienden mm. esa postura de laicidad total, yo que sé, sí. más laicidad más libertad simplemente que piensen que venga un profesor de matemáticas que sea partidario o explícitamente públicamente de que el genocidio contra los judíos por los nazis no existidos como los hay Claro. como lo dicen hay historiadores que lo ponen que venga una persona de esa que hacemos mm -hmm. venga, hable nomás usted venga y inable que estos defensores de la laicidad al extremo de la laicidad total más más laicidad más libertad ¿qué harían frente a esto yo no hablo ya en esta situación concreta y la pongo concretamente, no hablo ya de las gestion que pueden tener por supuesto los los las instituciones que eh, judías que defienden. A, y me parece razonable que te dijeran pues ¿cómo como la universidad va a tener ese tipo ahí adentro aunque de matemáticas mm, yeah. es decir debe entenderse así si no si no no se entiende esto ahora al acción eh, hubo algunos pronunciamientos eh, que, que aparecieron con esta situación por ejemplo de uh, se conoció una carta firmada por más de 100 personas que incluye intelectuales y universitarios como Gerardo Caetano, José Rila, sí, sí. los politólogos Daniel chasquetti y Adolfo Garcé, sí. economistas, en fin, que hablan eh, para ir a los conceptos en sí, a la interpretación que ellos hacen, ¿no? Eh, dice que la universidad se niega a sí misma cuando censura, prohíbe y cancela a personas por sus conocimientos y opiniones, Eh, dicen por ahí que eh, se está eh, se está violentando la ley orgánica Que consagra la libertad de cátedra como un derecho inherente a los miembros del personal docente Así como también el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas Incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias sí, eso es lo que acababan de recordar Sí, sí pero ese eso es decir, acá no se no, no no se ha criticado, no se está en contra de el contrato de este docente por por su conocimiento. Exacto. Que debe tenerlos y muchos. Por lo que representa y lo que dijo además, ¿no? Exacto, es, es eso. O sea, es, es... es válido eh, prohibir eh, participar en cursos por las opiniones. Pero sí, pero por estas opiniones. Exacto, claro, claro. exacto. No, no por no por las opiniones en general. Claro, claro. Acá acá lo que se está diciendo, miren, estas opiniones son contrarias al espíritu universitario. Claro. Yo estoy de acuerdo con eso. No no no que le excluyan por su conocimiento, vuelvo a repetir, no conozco a Rotelski, no conozco muy poco al profesor, el sí. profesor que contrataron, Pestoroski, creo sí. Que, sí. que se llama Alberto Pestoroski, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, que es un uruguayo, además también, ha nacido acá, bebe, decir, y él habla como tal, porque lo escuché un día, ¿no? Sí, y, sí. y me resultó verdaderamente peligroso lo que decía, decía a mí me resultó peligroso por lo que decía, nada más, sí, sí. no por lo que sabe, supongo que debe saber mucho, sí, sí, pero por qué? eso por eso no se le excluye, ni siquiera se le excluye por, por sus ideas generales. Claro. no está excluido por eso eh, eh, perdón ustedes dicen que yo soy un epistemólogo no uh -huh. yo soy clase de epistemología no sé si soy epistemólogo pero dejemos eso no voy no voy ahora a, a señalar nada más que eso no yo soy profesor de eso para eso me contrataron pero digamos para epi en epistemología hay una cosa que se llama inconmensurabilidad uh -huh. es decir incon esa palabra implica que yo hay Una persona que opina una cosa, lo voy a concreto, y otra que opina otra y no se pueden entender. No se pueden entender por la postura de posiciones iniciales. Y yo creo que los docentes relevantes, reconocidos, de altísima calidad, desde punto de vista intelectual, cultural y docente, tienen una opinión, tienen una postura que de, que, que es inconmensurable con el con la postura que tenemos nosotros. No nos podemos entender. Ellos interpretan lo que lo que lo, a lo cual refiero, a cual refiero yo, interpretan de una manera totalmente distinta. Estamos hablando con, en, en el idioma castellano, pero con o, posiciones distintas, posturas distintas. O no sea, sé si se sí, me entiende. Se entiende decir, entiendo que los estudiantes que hicieron esto y que digamos que objetaron el contrato objetaron el contrato, nada más objetaron el contrato lo hicieron por una postura correcta sí. tenían derecho a decir esto no, no están en contra de la laicidad, de la libertad de cátedra no están en contra de nada de eso están diciendo, esta persona esta persona por esta posición que tiene sobre este problema concreto entendemos que la universidad no le debe dar entrada y, y en estos momentos me voy a permitir una referencia histórica mm. ¿No? porque al final de cuenta en, en, en ese texto en ese texto que, que acaban de leer que yo no le leí hay historiadores sí. los historiadores saben bien que artigas prohibió a un profesor. Ajá. el cabildo mon allá por 1815 por ello que se decir estoy hablando de memoria mm. a un tal pago la los nombre para dirigir la escuela de la patria la, la que ya la que estaba acá funcionando Montevideo y artigas dice que a, a esta persona no se la puede elegir por más que sepa porque es un enemigo de la patria es un dice Artigas es un enemigo de nosotros ¿cómo va a meter adentro de, de la escuela un enemigo sí, sí, sí. y le dice no Entonces digamos, pero es el único que encontramos, lo único que sabe, así, pero no importa que sepa mucho, ¿no? Yo estoy traduciendo lo que cualquiera puede buscar en un libro de historia, ¿no? Mm -hmm. eh, es decir, voy a ver si lo encuentro, ¿me en un segundo? Sí, sí estamos claro. conversando con el profesor Alcion Cheroni, que él dice jubilado, pero la cabeza no, no se jubila, ¿no? Él no, él dice que habla de afuera, pero desde el punto de vista orgánico, porque no integra claro. los organismos. Pero es este un hombre del corazón de, de la Universidad de la República. Exactamente. Tengo acá un libro que de Washington Reyes Abadí, Oscar Luquera, Tabaré Meloño el Circo Artiguista, tomo segundo. Uh -huh. Porque el otro día estuvimos hablando acá en casa sobre esto. Decía así Artigas, cuando designaron a un señor que se llamaba Pagola. Uh -huh. Los jóvenes deben recibir un influjo favorable en su educación para que sean virtuosos y útiles a la patria. No podrán recibir esta bella disposición de un maestro enemigo de nuestro sistema y esta desgracia origen de los males pasados y sigue continuo Artiga hablando sobre esto ¿Eh? es decir Artiga dice una cosa que dice esto joven yo no lo quiero precisamente por, por esto porque no podrán recibir esta bella disposición de su conocimiento de un enemigo de nuestro sistema punto punto sí. y es lo que se discuta con la artiga no conmigo ni con los estudiantes ahora, eh, Alción esto uno lo está viendo y tiene que darse cuenta que no está no estamos en un marco neutro, no solo por no, el claro, conflicto en sí, no claro, por lo claro. que sucede con el pueblo palestino y lo que sucede en el mundo donde están claro, los estudiantes sí. universitarios de todos lados Haciendo acciones que hacía muchos años Se claro. dice que desde el 68 Se dice que desde Pre-Vietnam no se claro. veían cosas como estas claro. ¿no? eh, sabes, En ese que marco que, que Incluso son estudiantes De origen ¿sí? sí, claro. Que uno no es antisemita Por contrario, porque ahí dice que cada vez que opinamos sobre esto somos antisemitas. A bueno, mí me, me ofende que me llamen antisemita. Justamente, a eso iba es también. Es una porque... ofensiva, es una ofensiva incluso porque parece ser que, que el doctor... Eh, alguien dijo que, no, que la izquierda es antisemita, no sé cuándo. Sí, la izquierda sí, sí. es el defensor, es eh, contra. Sanguinetti, si Sanguinetti. Hay, si, hay algo, si hay algo que desde su, de, de su raíz ha defendido ya eh, digamos al pueblo judío y a los judíos ha sido de izquierda sí. ha muerto por eso los ha muerto por eso ¿no? Sí. Quienes dicen eso, quienes dicen eso no han muerto por eso, al contrario. Busquen sus raíces y van a ver lo que tienen atrás, porque esto es algo así. Yo que yo me encuentro totalmente como... como como fuera el lugar. ¿sí? Ahora, lo que es esto. Al, eh, también por, por ver hasta dónde debe llegar este este espíritu, digamos, o esta o esta concepción de la cosa, uno podría preguntarse también, bueno, está bien eh, prohibir a este profesor, entonces también cabe poner ciertos límites de qué tipo de autores se leen o se deben estudiar de acuerdo sí. a, a sus opiniones. Y ya lo ejemplo. hicieron. Mm. Y ya lo hicieron. Uh -huh ya lo hicieron en la enseñanza secundaria, ¿no? Sí. Eliminaron un profesor de historia, que yo no sé si firma esto, no, si firmó... este Era eh, de Masi, creo, ¿no? Sí, claro, a él le previeron un libro. Uh -huh. A él le previeron un libro, los mismos que ahora dicen que está mal lo otro. Uh -huh. Bueno, yo además sí, lo, lo, lo estimo muchísimo, es una persona que hay que estimar, sí. pero vamos a colocarnos en, en la actual situación. Es decir... No sé, es decir, quizá porque, bueno, a veces uno no puede exagerar la edad que tiene, ¿no? Quizás porque tengo 89 años que cumplí hace un mes ya ya estoy delirando, no sé. Mm. Me encuentro fuera de foco, ¿te, te acaso claro eso? Bueno, ¿Qué? pero no, eh es muy importante escucharte justamente, voy decir que estás fuera de foco. Pero, ¿por qué en me esto... encuentro fuera de foco? Porque veo en las firmas de, de estos sí, compañeros, que sí. a, a los que estimo muchísimo y a los que respeto muchísimo y de los cuales he aprendido muchísimo... Debe una situación que ellos deberían colocarse del otro lado. Deberían a, deberían apoyar a estos estudiantes. Sí. Tiene no sé, yo no, yo no obligo a nadie, que por favor, es decir, pero es el deber nuestro. Sí. El deber nuestro es proteger a los estudiantes. A estos estudiantes, a estos especialmente, porque Porque están inmersos en una situación crítica que es mundial, que sí. no, es, no es de acá, claro no es de Montevideo, es mundial, no es de la universidad, de nuestra Universidad de la República. ¿Puede ser? ¿Puede ser que como usted de... señalaron, los universitarios del mundo se han levantado, sí. y se han levantado además gente que tiene no solo la, la, la, digamos el origen eh, de judío, sino que son judíos que defienden Exacto. Esto. y que además dentro de la propia dentro del propio Estado de Israel, que es un Estado represivo y fascista de ese gobierno, este gobierno, ¿no? Este gobierno de Israel ha tenido otros gobiernos, pero este gobierno, ¿no? se reprime también a la gente que está, que está en contra. Claro entonces ¿qué, qué qué es lo que estamos viendo lo que estamos viendo es un genocidio no podemos no podemos de ninguna manera quienes nos sentimos solidarios con los pueblos y con la gente no podemos estar en contra de esto no podemos decir bueno jamás esto está contra el laachismo contra la libertad de cátedra no simplemente estamos en medio de una lucha muy grave de la mm. en europa el este joven que los miércoles habla el Bo sabe, no? sí. Nos transmite el ascenso del fascismo, sí. y en América Latina lo tenemos enfrente. Sí. Lo tenemos enfrente. Y acá, y acá todavía no ha emergido en esa en esa en, en esa tensión, pero lo hemos tenido. Sí. Entonces, yo creo que hay que pensar así, hay que pensar educarnos. Hay que cosas que están sí, perdón cosas que están pasando, ¿no? que le ponen marco a esta situación sí, pero... eh, que uno tiene que tener en cuenta por ejemplo, yo nunca había visto a nadie que dándose la discusión que se dio y en este momento dijera soy orgullosamente sionista claro. y bueno, no había visto que hubiera una organización yo no conocía, el observatorio web dicen que se llama que es sí, un bueno. pro, producto de un programa conjunto del congreso judío latinoamericano la AMIA y la DAIA sí que es, que monitorea el antisemitismo online sí. y presentó justo ahora justo ahora sí. presentó una un informe donde señala que Uruguay es el país donde más ha crecido el antisemitismo con lo que vos decías. Entonces, la gente escucha esto y que escucha? No escucha ningún detalle, escucha, mirá, una investigación dio que en Uruguay somos los más antisemitas y se sí. va instituyendo que antisemitismo y antisionismo es lo mismo. Sí, esa ¿no? es la confusión, además, hecha expresamente. Y al mismo tiempo te da la sensación de que hay un plan que está marcado, sí, por porque ante cada cosa que surge de la universidad, de algún pronunciamiento, para bien o para mal, sí. aparece un diputado sí. que es oficialista, que hace ir a la universidad al parlamento o descargan los medios de comunicación Contra la universidad Ahora cuando la universidad va al parlamento Cuando sus autoridades van al parlamento Tenemos experiencias largas sí. Hay que actuar como actúa el rector Maggiolo Hay que actuar defendiendo la universidad sí. Y defender la universidad No implica estar en contra de algo claro. Defender la universidad Implica lo que se llama esto Lo que lo que estos compañeros han señalado Como la hicimos Libertad de Casa Y también el derecho El derecho a que tenga quienes forman los órdenes de la universidad a decir, estoy en contra de que contraten a este docente y explicar por qué y dar la razón. Uh -huh. Más que un derecho es un debate también, porque no está claro esto. Es decir, en este caso está. Ahora, esto de, de confundir sionismo con antisemitismo es una una, una forma sí, claro. de de digamos de de también, ¿no? Porque vuelvo a repetir y eso es indignante que implique, no, implique a lo que se llama la izquierda y en este caso nosotros sabemos a quiénes se dirigen implique en ser antisemita no hay nadie más defensor del derecho de, de los judíos a su existencia que la izquierda no hay nadie porque incluso porque incluso cuando el nazismo asciende al poder lo que mata son judíos comunistas sí. no entonces lean Mi lucha de Adolfo Hitler, y se van a dar cuenta cuál es la diferencia, cuál es la diferencia. El estado el actual gobierno del Estado de Israel, el, no, no no está, digamos, está fuera de esa norma. El actual gobierno del Estado de Israel es antisemita, está, está, está actuando como antisemitas, es decir, ellos no defienden. No defienden a su, a, su, a su pueblo Al contrario, lo que quieren es masacrar a otro Eliminarlo Que es una forma también Cuando se dice, bueno, se ataca El genocidio tiene dos formas Dos, dos, dos formas de operación Primero la destrucción material ¿Dónde tiran las bombas? ¿Dónde caen las casas la gente? ¿En los edificios públicos? Fundamentalmente en dos lugares En los hospitales y en las escuelas Son lugares donde sí. tiran ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer eliminar Para ellos Para, para, para este para este grupo de sionistas los palestinos es una raza que hay que eliminar es así mm. es una acción racista la que opera entonces por lo tanto cuando uno ve esos elementos que juegan dice un momento un momento un momento esta persona no puede estar Está defendiendo esto mm. es decir sí. genocidios ha habido centenares creo que el Parlamento acaba de votar un día por, por el genocidio de los armenios por parte de los turcos sí. que también hacían lo mismo que estos uh -huh. que también hacían lo mismo que esto ¿no? Uh -huh. también está el genocidio que se hizo en América Latina claro. en la guerra del Paraguay ¿no? de la cual esa famosa triple alianza que es una triple infamia ¿no? destrozó un pueblo y lo destrozó lo destrozó como hace actualmente el gobierno de israelí con los palestinos uh -huh. yo me va a permitir leer otra cosa un mariscal del ejército de de Brasil del imperio brasileño, el mariscal de guerra el marqués de Casillas decía que, que estaban asombrados de que el pueblo paraguayo digamos defendiera tanto porque creían que la guerra iba a liquidar en media hora como pasa ahora con, con esta agresión a Palestina y tardaron años, ¿no? tardaron 4 o 5 años entonces, asombrado frente a eso dice el, los soldados de López es incalculable el número de soldados todo todo el pueblo soldado entonces, por lo tanto, por lo tanto pero mira, ¿cuánto tiempo? ¿cuántos hombres? ¿no? ¿cuánto tiempo? ¿cuántos hombres? ¿Cuántas vidas y cuántos elementos y recursos precisamos para terminar la guerra? Es decir, para convertir en humo y polvo toda la población de Paraguay. Y terminada de esta forma, para matar hasta el feto del vientre de mujer. Y así terminaron con Paraguay, y así quieren terminar con Palestina. Ese es el problema. Analícenlo desde ahí y desde ahí opinen. Yo qué sé, yo no puedo decir más nada. ¿no? Ahora estía asombrado. Al en, en, en nos quedan algunos minutos, hay algunos mensajes también que queremos compartir, pero hay un, un concepto quizá para para abordar que sobrevuela todo esto es que también una universidad, una universidad pública es expresión de una de la correlación de fuerzas de pensamiento que hay en la sociedad en un momento, ¿no? Sí. ¿Qué tiene qué, qué fuerzas están pesando más? en la construcción de esa concepción de universidad, ¿no? No hay que asustarse no. con ciertas ideas que reflejan eh, las corrientes de pensamiento que han venido incidiendo en estos años y que han ganado en, en, en la batalla ideológica en muchos casos, ¿no? Pero esas corrientes que predominan y uh -huh. comienzan a ser hegemónicas a veces, uh -huh. ¿no? está funciona, no se excluye. Claro. Lo que se excluye es un individuo que opina de tal manera, No sé, ha reducido a eso claro. Por eso me disculpo Por, por, por no poder Es decir eh, Creo que, vuelvo a repetir qué es valioso el, el, La exposición que hizo San Iñedo uh -huh. La exposición que hizo San Iñedo Es, es, es, digamos, es demoledora ¿no? es, eh, es muy difícil de rebatir Muy difícil de rebatir porque Quienes participamos Muchas veces en estas situaciones hemos estado en esta posición y, y yo creo que muchos de los compañeros y que firman ese documento que acaban de leer también, lo que pasa es que ahora estamos envueltos en, en, en un marasmo ideológico que es muy difícil de desentrañar y hay, hay presiones de, de, de todo tipo hay presiones que, que también comprendo que muchas veces en personas es difícil es difícil de De superar esas presiones políticas ideológicas e incluso mercantiles son difíciles de superar y en un momento donde está arreciando donde invade es esa primero la frivolidad de tratar estos temas no la forma frívola con que se abordan estos temas y bueno y si mueren mucho que, que la guerra es así no cosas de ese tipo cosas de ese tipo ¿no? eh, y luego y luego No no ubicarse en el problema Es decir eh, eh, Expandirlo a un lugar que no corresponde mm. que, no, que, que no es no, no, Acá no se trata, vuelvo a repetir no, no no está en cuestión nada No está en cuestión ningún principio universitario Está en cuestión La situación de una persona que como decía Artigas al señor aquel Le decía a usted no puede estar acá mm -hmm. Y le dijo al cabildo que lo decía No, miren, no contraten a este mm. Suelta <risa> bueno, Claro, pero ahí lo decía quien quien estaba en el poder en ese momento, que tenía una correlación de fuerzas para marcar esa esa pauta, digamos, no que hoy el rector de la universidad y su forma de pensar y de actuar refleja una correlación que hoy eh, se ve que es mayoritaria en la universidad, sí, digamos así. así, ¿no? así parece ¿no? uh -huh. Así aparece, mejor dicho, sí. así se evidencia. Exacto. ¡Ay, se Ay. nos cortó! A ver, vamos a vamos buscarla de nuevo. Leemos, para despedirlo, por lo para menos. Para despedirlo y mientras decimos que Lauro se comunicó, dijo buenos días, no solo estoy de acuerdo con Sanguiniedo y Cheroni, sino que también hay que tener en cuenta la flagrancia de la situación. No debería, claro. no debería dar lugar a dos opiniones sobre el tema. Me sorprendió y me indignó escuchar a Rodrigo Arín expresarse sobre el tema el otro día, como máxima autoridad de nuestra universidad. Gerardo y Alicia dicen, sí, venerable y entrañable profe, parece que el sionismo con su poder banquero fiduciario coptó y se adueñó de todas las cúpulas de los poderes occidentales y así la masonería y hasta el Opus Dei de América y otras regiones del mundo. ¿Está de nuevo ahí? Sí, al Alción, está por ahí? ahí que sí, sí, sí, pero... Se cortó, ¿no? Sí, sí, de sí. repente mi teléfono, porque yo uso teléfonos antiguos. No, no pero Bien. cortó, vamos a dejarla ahí. Eh, bueno, queremos cumplir con mensajes, algo estaba leyendo Ángeles, sí. ¿sabes qué? Raúl eh, Gilayao me estaba recordando, cuando se ingresa a la UDELAR hay que firmar un compromiso democrático y hay que reunir una idoneidad moral. La tiene quien apoya un genocidio. Sí, en realidad, bueno. el único camino recto es disculparse. Estamos frente a otra cosa, el peso político de un lobby. Además del escandaloso apoyo político del Partido Colorado, tal y como lo mostró la televisión por una charla reciente donde hablaban Sanguinetti y Spectorovsky, y dice Raúl, lo que dice Cheroni sobre el primer maestro de la patria es exactamente así ya durante la revolución francesa a fines del siglo 18 el gobierno revolucionario creó las inspecciones de secundaria dado que la mayoría de los maestros y profesores eran católicos y contrarrevolucionarios la idoneidad moral y política es una condición desde el fin del siglo 18 uh -huh. comparto lo que dicen incluso la revolución francesa le cortó la cabeza de la así que era el, el creador de la revolución de la química uh -huh. Y no se la cortó por químico. Bien. Bueno, se la cortó por químico. No, no, claro. claro Está muy pero... bien. Es, es para sí. este caso, así se aplica. Y, la y eso... Sí, no, no. Acá no cortamos cabeza Exacto. Claro. Porque todo. verdaderamente cortando cabezas, las ideas no mueren. Sí, sí. Acá sí, lo que exacto. se trató fue simplemente un hecho, nada más. Sí. No queremos que contraten a estos profesores. Entendemos que por esto, por esto y por esto, por estas razones, no debe ser contratado por la Universidad de la República pero es decir en el proceso de ay, ay, ay hablando está. de cancelación y de censura deje las manos quietas que está con todo esto por él ha deje dicho que manitos. el teléfono a veces de sí. él, no sé si es una cuestión claro. de, porque Justo es un inalámbrico creo nunca y... se nos ha cortado ninguna de las entrevistas este, eh, alguna tengo idea que alguna con él la hace tiempo pero venía bien dos veces en cinco minutos eh. bueno Tenemos que ir redondeando. Sí, lo despedimos así eh, al aire, sí. aire y bueno y y le hablaremos ahora por interno, pero ya estábamos redondeando, así que. Hacemos a ah, esta de nuevo, dice. A ver, a ver, a ver. Tenemos que decirle por Blanca. lo menos hasta la próxima, ¿no? Y agradecerle. Porque Cherón es una palabra esperada, ¿no? Ya el sábado había oyente sí cuando dijimos que iba a estar hoy ya estaba muy atento antes que venga la tercera te agradecemos y te despedimos Alción <risa> no hay dos sin tres ¿no? bueno. lo seguiremos esto porque va para mucho, gracias sí, Alción por sí, este no, rato por favor, gracias a ustedes, saludos a todos a la audiencia y bueno es, es decir, en eso estamos exactamente okay. y la seguiremos un lo abrazo, está, hasta la vuelta